Esta es negativa a nuestros reclamos, pero sí premiada a los gremios que pisando la voluntad de sus bases se sientan en una mesa técnica, dividiendo los gremios que son díscolos y los gremios que son amigos. Acá los docentes en asamblea decidimos continuar la medida porque hasta el momento lo único que hemos cosechado son descuentos arbitrarios administrativo, porque este ministerio no declaró la huelga ilegal. Entonces, si la huelga no es ilegal, ¿por qué nos están descontando? También sabemos que somos trabajadores y trabajadoras y que no vamos a poder tolerar un verano con un 2% miserable. Cuando hablan de que el COVID efectivamente se va a seguir sosteniendo, esa es conquista nuestra, compañeros. ¡Aplausos! continuidad del junio. Eso nos dijeron porque Nación ya no lo pagaba. Entonces, que haya salido el ministro de Hacienda a decir que sí, que efectivamente se va a seguir pagando, que para que sepa la sociedad son 28 mil pesos miserables también. Eso no es un avance para el reclamo salarial que estamos haciendo.